Títulos en la 88.9. El Pentágono acusa a dos aviones militares de Venezuela de acercarse a un buque de su armada. La nueva acusación surge cuando en Caracas cuestionan cada vez más la veracidad del ataque anunciado por Donald Trump contra una narcolancha que supuestamente. partió desde el territorio venezolano. Maduro anuncia el inicio del primer ciclo de activación de la milicia. El mandatario aseguró que la meta es movilizar a los 8.200.000 venezolanos y venezolanas que están en el sistema defensivo nacional. Viernes 5 de septiembre, durante todo el día van a ser ustedes convocados para... Lo que hemos determinado el primer ciclo de activación de todos los alistados y alistadas de toda la milicia nacional y van a ser convocados los reservistas a todo nivel. El mandatario indicó que el proceso de alistamiento será de carácter permanente a través del sistema patria. También señaló que se activarán las unidades comunales de milicias en más de 5.000 circuitos del país, esto como parte del despliegue previsto. En este sentido, remarcó que la nación bolivariana tiene la capacidad para garantizar la estabilidad y la paz del pueblo venezolano. Este anuncio se da en medio de las tensiones causadas por el despliegue militar estadounidense en el Caribe. Un arquero falleció tras recibir un balonazo, un pelotazo directo en el pecho. La... Este arquero falleció en el día de ayer, momentos después de recibir este pelotazo. Esto fue en un partido de fútbol en una ciudad de Augusto Correa. Esto es en el estado brasileño de Pará. La víctima, identificada como Edson dos Santos, jugaba para un equipo... Y a pesar de que fue trasladado de urgencia al hospital local, finalmente perdió la vida. Hasta el momento se desconoce la causa precisa de su muerte. Eh, atajando un penal y... se ve. Atajó el penal, el fuerte impacto de la pelota, salió caminando como si nada y luego se desplomó. Allí corrieron todos, bueno, y lo llevaron de urgencia. Lamentablemente eh, el desenlace no fue. no fue para nada bueno. Falleció este joven. Reiteramos Edson dos Santos de Brasil. Veda en la provincia de Buenos Aires por las elecciones. Este domingo se vota en el territorio bonaerense para elegir los cargos provinciales y municipales. Por otro lado, eh, hablando del mismo tema. Axel Kicillof fulminó al presidente en la previa de la veda electoral. Lo hace. Lo que hace que es. Eh, lo trató de criminal. Tenemos un fragmento, a ver la si relación. podemos compartirlo. Mi ley es criminal, ¿eh? Mm. Eh, no hay país. que Lo que está haciendo mi ley es criminal. ¿eh? Mm. Eh, no hay país que no tenga obra pública. No hay etapa de la historia argentina donde dos años sin obra pública nacional. Y tiene que ser nacional. Y vos fijate que con un día de interés de lo que está pagando el 75% de tasa, Podría terminarnos varias escuelas de las que dejó parada. O sea que no es que no hay plata, esto también es importante. Una mentira de mi ley, hay que decidir todo Estado, todo mercado. No existe más ni en China, que es un país, hoy una potencia, que adhiere al comunismo, pero bueno, lo privado tiene un papel importantísimo, importantísimo en la economía china, en la exportación, en el modo de funcionamiento. No existe más lo que está diciendo mi ley. nadie lo promueve, el peronismo no es eso, nunca fue eso. Entonces me parece que inventa como, como en, en la figura retórica un hombre de paja, ¿no? Que es una falacia para pelearse con alguien que no existe. Bueno, allí lo estábamos escuchando hablando en un medio. Lo que hace es criminal. Milei le dice a los argentinos que tiene que elegir eh, sin que, eh, si quieren todo... Eh, ¿Mercado o todo Estado? Messi dio un show en su despedida y Argentina goleó por 3 a 0 a Venezuela. Media sanción en diputados, bozal legal para perros potencialmente peligrosos en Santa Fe. Santa Fe va sin Forum, la ley soviética que impide mayor desarrollo biodiesel. Santa Fe puede producir 3,2 millones de toneladas anuales y usa solo el 10% de la capacidad instalada. El país, en, eh, el país importa gasoil porque no tiene capacidad de destilación. Avanza en la legislatura santafesina un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos. Ya estaremos ampliando... Más títulos. La identificación de rutina, que fue una pesadilla. Dos policías presos y con examen psiquiátrico por torturar y robar. Dos suboficiales del comando radioeléctrico identificaron a un joven que iba caminando por Pichincha. No se conocían, lo que parecía un simple pedido de DNI. Mutó en un infierno. Hubo golpes, privación ilegítima de la libertad y amenazas de muerte. Por miedo ofreció dinero. Los policías lo llevaron hasta su departamento en el centro y se alzaron con... mil dólares. Explosión e incendio en Totora, gran conmoción y evacuados tras estallido de tanques de combustible. llenaron la cárcel federal de Coronda y las flores eh, por una causa de microtráfico de drogas por otro lado recuperaron el auto robado ahora un tiempo atrás eh, en un partido de, a la, en un partido de fútbol apareció en Rosario con la patente cambiada En el ámbito local hubo sesión en el Consejo. Entre tantos temas, uno de los aprobados fue el cambio de la plaza de la iglesia, el cambio de nombre a Papa Francisco. La información en la 88.9... Radio Comunitaria Soem.